Y él grabó para el ZLN eh, algunos temas. Vamos a escuchar ahora. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, a Manu Chao el ZLN eh, con las palabras del subcomandante Marcos para todos todos.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 Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, a la puri, a la carne, Carolina, mi Diana, Teresa, pasa, pasa, hey, pasela, Jenny, Tatiana, Rosina, María, María, me llaman calle, Carolina, me llaman calle, Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle.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 Solo voy con mi pena, solava mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón,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 Şi felicitări de dimensiune de 60 de dimensiuni de 200. Şopteşte am Edu, la Nu, nu, nu,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 deja